Hola, qué tal. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Eh, Adriana, has presentado un proyecto para que se ponga en marcha acá en Toai una tarjeta de descuentos en los comercios. Eh, a ver, contanos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, una tarjeta municipal de descuento que fue acompañada por el bloque de Jupa. Eh, porque lo que sostenemos es que desde el Estado es necesario que actuemos con audacia y, y creatividad frente a la actual situación económica que, que estamos viviendo. Eh, ¿Y ¿En qué el consiste el, el, concretamente la, la idea, digamos? Eh, la idea es que, bueno, que el. el te venía diciendo que desde el nivel municipal no podemos resolver los problemas macroeconómicos. Lo que sí podemos es hacer pequeños aportes para mejorar la economía de, de las y los toallenses Y la idea es que eh, el municipio se reúna y hable con los comerciantes para que sean solidarios con, con los clientes que son quienes mantienen su actividad. Mm. Eh, y seguramente, como pasó en otras ciudades de Argentina, van a aumentar sus ventas, porque eso eh, es lo que, lo que ha pasado, se han activado también las ventas con las tarjetas de descuento. Bien, y, y ¿cómo sería el funcionamiento digo, de la tarjeta? Eh, ¿que, ¿Que el municipio la emitiría la tarjeta? O... Exactamente, ah. sí, la idea es esa: la idea es que la, el, el vecino y la vecina de Toay se acerquen al municipio. A gestionarla, eh, no se pide que sea una tarjeta tipo bancaria, porque sabemos que el plástico es sí. difícil de conseguir y es caro, mm. así que tranquilamente puede ser de un material más simple, y solamente presentando eh, el, la tarjeta en los comercios adheridos se le hace los respectivos descuentos. Bien. Eh, esto... eh, esa es la sí, idea. Claro. Eh, el proyecto está presentado, eh, ¿cuándo se trataría? Exactamente. El jueves ya, eh, la idea es, el martes tenemos eh, otra vez reunión de comisión y sacaríamos el despacho para el jueves votarlo. Bien, ¿tenés el apoyo del resto de los bloques? Sí, sí, sí, sí. Ah. El, eh, bah, lo que he comentado informalmente, lo que he hablado informalmente con, con uno de los bloques opositores me ha dicho que sí, que está totalmente de acuerdo. Bien, ¿y el ejecutivo? Me bueno, preocupa por supuesto que en su totalidad. ¿Cómo? ¿Y el ejecutivo? El Ejecutivo todavía formalmente no hemos hablado, sí he, he hablado con algunos funcionarios informalmente mm. y no lo ven mal, eh, lo tienen también que hablar y tienen que organizarse, fue lo que me comentó, pero bueno, ya lo vamos a hablar formalmente, calculo con el Intendente para ver si se puede llegar a, a buen término con esto porque realmente es una ayuda hoy en día para... Para aquellos que la están pasando mal. Eh, Adriana, ¿y cómo y El que, único o sea, requisito es que tengan domicilio en Toay. Ah, bien. Eh, comercios y, y las personas que accedan a la tarjeta. bien eh, Exactamente. Bien. Adriana, ¿y cómo quedó la relación con el Ejecutivo, con Álvarez, a partir del veto este que le dieron vuelta eh, por, con el tema del procrear? No, bien quedó. Bien, bien. ¿Sí? Bien porque eh, se habló, eh, ayer se hablaba de que ya estaba. Eh, que había sido aceptado por el Ejecutivo, así que... Eh, bien, bien, bien, bien. Justamente o sea, ayer estuvimos hablando de... Ayer, no, perdón, el martes, que uh -huh. tuvimos en reunión de comisión, fue el intendente con el secretario de Obras Públicas y con el secretario de Hacienda y se habló muy bien. No, no, tenemos buena relación, tenemos buena relación. En esto hubo un, un, una serie de... de de puntos que por ahí eh, si, al final llegamos a un acuerdo porque el, el intendente terminó aceptando y, y la vuelta del veto así que está todo bien, no, bien. No, no, no, eh, está, contémosle está todo bien contémosles a la audiencia eh, el consejo liberante aprobó una excepción para que eh, beneficiarios de un crédito procrear puedan construir su vivienda eh, en la vivienda del, de, de, de un familiar eh, claro. y el intendente vetó eso, porque dijo que por ordenanza no se podía, y ustedes le dieron vuelta a ese veto diciendo que, que sí, que se puede. Eh, y, y bueno, lo charlaron con el intendente y, y va a aceptar de acá en más esto. Sí, sí, sí, bien. sí, sí porque entendió, calculo yo, eh, no lo hablé todavía con él, pero bueno, ayer me dijeron que, que, que está todo bien, que sigue en marcha, así que eh, calculó que sí, que, que ha entendido y... y Y que la idea es esa, es no, no perjudicar a, a estos vecinos que, que como todos la vienen remando un montón y que a ellos se les complicaba el tema de que si no no presentaban un papel, uh -huh. eh, creo que era un libre de deuda o algo de eso, al procrear se les complicaba el tema de la cuota. claro Se les, se se le, les, se se les caía una claro. cuota. Sí, se les caía el crédito procrear y los transformaban en un crédito y personal. Se transformaban en sí. la cuota, ¿cómo se llama esa más cara, UBA, no? Sí, algo así, en un crédito algo personal en vez, de, en vez de un claro, crédito hipotecario. Sí, sí, creo que sí. se les duplicaba o triplicaba la cuota, sí. o sea que iban a, iban a estar sí, muy complicados muy, muy complicado para pagarla, sí. Sí. así que fue, fue por eso más que nada. Bien. Adriana, te cambio un poquito de tema. Eh, se sí. está conformando una mesa de mujeres dentro del PJ, a su vez ha habido sí. un encuentro de intendentas del peronismo y, sí. y el otro día estuviste con Luchi Alonso, que eh, bueno, tiene ambiciones de ser candidata a vicegobernadora. Eh, ¿Cómo sí. ves ese panorama? ¿Qué, qué análisis haces y en dónde te posicionás? Eh, yo soy kirchnerista, o sea, totalmente. Mi jefa política es Cristina. Eh, y de, por eso mismo eh, cuando el otro día no, mm, nos llamó a los concejales kirchneristas estuve ahí con, con Luchi Alonso eh, conversando y, y ella, la idea de ella no, no nos habló nunca de candidaturas ni nada, al contrario la, el interés de ella era hablar sobre cómo estaba la situación en Toai eh, qué es lo que le comentamos un poco lo que estábamos haciendo El, el aporte que estábamos haciendo como concejales, como concejal y concejala, el caso de Beza, Arteaga y, y mío, eh, le comentamos un poco lo que venimos haciendo, que venimos bueno visitando familias, que venimos haciendo todo lo que está dentro de, de nuestras posibilidades. Esa fue un poco la charla. Eh, también hablamos un poco del tema de, de, de esta, esta posibilidad de trabajar juntas las mujeres. Nosotras con otra compañera que está en el Consejo, Ana Gilabert, estamos en un grupo de, de, de, congresal, de concejales eh, del Prejupa, de la provincia, así que también desde ahí nos mantenemos informadas, eh, tratamos algunos temas, a veces a, eh, participamos de charlas, a veces no podemos porque por ahí coincide con sesiones y eso, pero... Eh, estamos, estamos comunicadas con las demás líneas. Sí, y sí, y la, esta mesa de mujeres, eh, vos formás parte y coincidiste, te pregunto respecto de un concepto central. El otro día sí. eh, las motorizadoras de esa mesa, sobre todo Liliana Robledo, Alicia sí. Mayoral, plantean sí. que la candidata vice entre otras cuestiones, debe ser designada por las mujeres del peronismo y no por las líneas internas. ¿Vos qué opinión tenés? Y mira cuando salió el tema y la resolución de, de que seamos 50 y 50... Eh, la ley de paridad. En, en las listas, sí. Eh, lo que dijimos y la primera bandera que levantamos fue elijamos nuestras candidatas nosotras, porque si no es como seguir pegadas a, a, a los hombres y, y nos seguirían como mandando. O sea, nosotras tenemos que buscar a aquella mujer que nos represente y que nos enorgullezca como mujer. Eh, y eso, eso pienso. Y eso es lo que pensamos. E inclusive con, con Liliana Robledo lo he, lo he hablado en otros, en otros momentos y, y es lo que pensamos las dos. Y calculo que las demás compañeras también. Bien, Adriana, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. Si no, gracias, como siempre, por estos minutos. con Radio No, Camus. no, que estamos a disposición de, de, de lo que necesiten las y los toallenses y todo lo que esté a nuestro alcance vamos a estar siempre ahí dándole una mano. Estamos eh, en un momento complicado y la idea es que la sociedad no sienta que está sola, sino que acompañamos momento, en esos momentos, más que nada. Bien, Adriana, muchísimas gracias, eh, que tengas buen día. No, por favor, Bien. hasta luego.